Hola, hombre, ¿cómo estás? Que ya tienes todo listo para la boda. Oye, que aún no tengo novedades del consulado. Y sí, mala leche. Yo también estoy impaciente. Lorenzo se aleja cuando advierte que Ernesto está escuchando la conversación. En cuanto sepa algo, te llamo. No veo la hora de irme para allá. Sí, Iña, que sea pronto, pues, si festejamos a lo grande, tío. Lorenzo corta y ve a Lila que ha bajado de la camioneta Estás muy callada ¿Todo bien? Todo lo bien que se puede ¿Te molesta Mabel? No ¿Estás nerviosa por lo que pasa en Chivilcoy? No ¿Estuviste alguna vez en Chivilcoy? No ¿Y cómo te lo imaginas? Como un lugar donde nadie hace preguntas Mientras tanto en Chivilcoy Pedro Laverri estaba haciendo el galpón para preparar la llegada de la troupe cuando de pronto entra Iturbe, el representante de los tamberos de la zona. perdona que lo moleste, Olaverri. Estamos con una urgencia. Sí, sí. Diga, Iturbe. Necesitamos el galpón. Tenemos una asamblea urgente. ¿Urgente? ¿Para cuándo lo necesitan? Para mañana a la noche. No me diga. Justo lo tengo prestado para gente que viene de Buenos Aires. Es para hacer una representación. ¿Y representa, si es que se puede saber? Es una representación de teatro. ¿Teatro? En el galpón. Miriam, a ver, estamos en una emergencia, ¿eh? Fracasó la reunión con los funcionarios y necesitamos sacar un comunicado. Pero, ¿y yo qué le digo a esta gente? Ya están llegando. Díganle la verdad que es una cuestión grave que están cerrando los tambos y la producción sigue en caída libre, hombre. Que los productores no de nos dejan las migajas. Que, que no no se están dando cuenta de que la vaca come en dólares y vende la leche en peso, hombre. Que sean solidarios y no nos dejen y nos dejen el galpón. Es que vienen de la capital, semejante viaje y no poder hacer la función. Ve que en la capital no saben que los estamos viendo, estamos fundiendo. No es posible la berri. No, no es posible que no podamos hacer la asamblea. Tranquilo, Iturbe, tranquilo. Yo los llamo y veo lo que podemos hacer. Mientras tanto, en la ruta, Ernesto termina de cambiar la rueda con la ayuda de Lorenzo. Hola. O hola, Pedro, querido. ¿Qué tal? Ya, ya, ya estamos llegando. Pinché una goma, pero ya... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que no podemos usar el galpón? Pero vos me prometiste. Me lo prometiste, Pedro. No, no, no. no De ninguna manera me vuelvo a Buenos Aires. Sí que entiendo la urgencia, pero nosotros somos artistas. Artistas, ¿entendés? Y la función no se suspende. Jamás. Sea como sea, la vamos a hacer. A la camioneta, pibe. Lorenzo. Lorenzo. A la camioneta, Lorenzo Las ruedas ya están en su lugar ¿Qué pasará cuando la compañía Llegue al galpón de Olaverri? ¿Podrán convivir dos urgencias Tan extremas? La compañía una coproducción de El Descubridor y Radio Gráfica para toda la red Farco. Con las actuaciones de Arturo Bonín, Ingrid Pelicori, Alejo Ortiz, Anaí Gada, Manuel Callao, Julieta Ballina, Nacho Iambre y con la participación de actrices y actores de todo el país. Relatos, Ana Carela, en los guiones Raquel Albenis, Brenda Howling, Cecilia Lé Garralde y Selva Palomino Coordinación Autoral, Patricia Zangaro Operación Técnica y Edición, Julián Pelliza Director, Carlos De Martino La Compañía, Radioteatro Auspicia a la Compañía, ATE, Cultura Nacional contribuyendo a la comunicación del campo popular. FM 89.3 ¿Radiográfica? Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Coronavirus, información sin desesperación. ¿Cómo se contagia el nuevo coronavirus? Se contagia cuando alguien que tiene el virus tose o estornuda. Al hacerlo, libera gotitas que pueden ser inhaladas por otras personas o que se depositan en distintas superficies, como una mesa, el pasamanos del colectivo, una taza o cualquier otro objeto. Si inhalás las gotitas cuando están en el aire, te podés contagiar. Si tocas la superficie donde pudieron haber caído gotitas con virus, y llevás tus manos a la boca, la nariz o los ojos, también te podés contagiar. Por eso, se recomienda mantener un metro de distancia con personas que tengan tos o estornuden, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, no llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos, ventilar bien los ambientes y limpiar las superficies y objetos de uso habitual. Coronavirus. Información sin desesperación. Un mensaje de Farco Foro Argentino de Radios Comunitarias Dicho y hecho Construyendo una trinchera de ideas Para tomar el cielo por asalto Todos los miércoles De 14 a 15 horas Con la conducción de Federico Flumini Leandro Lachener y Raúl Romano Por el aire de radio gráfica El Descubridor Escuela de Teatro Dirección Manuel Callao Talleres 2020 Actuación online Técnica vocal Taichi y Tap Dramaturgia Técnica corporal Gestión y producción Actuación Cooperativa El Descubridor Integrante del espacio cooperativo Bauen Inscribite al 1144358444 o tallerescuela.eldescubridor.com Visita nuestra página www.eldescubridor.com El Descubridor, Escuela de Teatro Abre la cancha, periodismo y tablón Historias datos y toda la información con Carlos Aira y el resto de la banda de lunes a viernes de 20 a 21, además el alargue de los domingos siempre después del fútbol por Radiográfica FM 89.3 En la gráfica los únicos operadores son los técnicos Radiográfica una radio de bandera Fin de Espacio Publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de radiográfica. Disponible para Android e iOS. Buscarte. He vestido de rojo Mi guitarra He colgado La estrella de mi canto En el vértice más sonoro De su boca Tus ojos Arañan un pedazo De la noche Yo estoy en la cruz de las vigilias Comiendo un pedazo de tu sombra Para ir a buscarte Solté las amarras de mi esperanza Y el potro de mi corazón El relámpago de tu sangre este sábado 12 de septiembre a las 22 horas a través del streaming, como se hace hoy en día en loschisperos.com.ar, la gran Marián Farías Gómez con Paula Suárez se van a presentar este y tenemos, como no podía ser de otra manera, a Marián Farías Gómez con nosotros. Marián, ¿qué tal? Buen día, Lautaro Fernández Alem, le ahí la invitar aquí en la gráfica, te damos la bienvenida. Buen día. Hola les va Lautaro Leila, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Marían, bueno, gracias por, por estar aquí, por estar en La Gráfica. Eh, imagino preparando el show del sábado. Sí, además un poco nerviosa eh, porque eh, antes de ayer a las cinco media de la tarde Paula me llamó por teléfono muy preocupada. Paula vive en la avenida Belgrano entre Jujuy y y Misiones uh -huh. zona brava para el coronavirus si la hay y viven en un edificio muy lindo pero que tiene tres departamentos abajo y dos arriba y hay un caso de coronavirus en el edificio y el gobierno de la ciudad los los puso en cuarentena todo el edificio claro, entonces me dice no puedo ir a tocar, ni vos podés venir ensayar oh. entonces me quedé helada porque dije ¿qué hago? Uh -huh. bueno yo tengo reemplazos una, una, otra mujer, una pianista, María Escobar, muy buena pianista, la llamo, está en Mar del Plata. No puede venir porque no puede salir de Mar del Plata por el problema que hay en Mar del Plata uh -huh. con el coronavirus. Uh -huh. Y llamo muy nerviosa al segundo que no me contestaba, que es este Leandro Marquesano, el pitu que también tocó varias veces conmigo. Lo llamo y, bueno, al final le mando un mensaje y me contesta que sí que puede. Y ahí respiré, pero mañana tengo que ir a ensayar con él... Por más que hemos tocado muchas veces, yo tenía armado todo un repertorio, así que estoy un poquito nerviosa, le digo. Uh -huh. no, no va a ser Paula, va a ser Leandro. Pero igual es un musicazo, estoy segura de que va a salir todo bien. Bien, bueno, es ganges de, del oficio resolver eh, sobre la marcha, pero hey. bueno, la, la experiencia tanto tuya, Mariana, imagino de Leandro también, para, para sacar adelante un, un gran show que eh, uh -huh. va a ser el primero que haces medi mediante el, el internet, digamos, en esta modalidad. Sí, es el primero. Yo era bastante reacia uh -huh. a hacer streaming porque nos pasa a todas, ¿eh? Yo lo hablé con Sandra, lo hablé con Patricia, lo hablé, lo hablé con Julia, que también va a estar el mismo Juliacenco el mismo día haciendo un streaming. Nos va a faltar el público. A, la, a Patricia y a Sandra les pasó eso, que les gustó mucho, pero... Te falta el ida y vuelta con el público, no es lo mismo. Claro. Es lindo, pero no es lo mismo. Lo que te lo hace lindo es que sabés que durante el tiempo que dura el show, ponerle una hora, una hora y cuarto, 50 minutos, lo que dure, vos estás dándole a la gente que está viéndolo una hora, supongamos que dure una hora, una hora de relax, de no vivir en esta tensión que estamos viviendo Todo el mundo por lo del coronavirus y, y por ver que, no, que en vez de retroceder, avanza. Entonces, por lo menos, bueno, disfrutar nosotros, olvidarnos mientras lo hacemos y dándole al público un rato de, de paz. Claro. Algo difícil en este último tiempo. Claro buen día eh, mariana acá te saluda lela sí, eh, qué te estás? impulsó a hacer este streaming porque me imagino que bueno tiene hay un montón de dificultades recién comentadas coronavirus de por medio tenés que salir exponerte digo que se, se extraña mucho eso de eh, tocar en vivo muchísimo no mucho de hecho no no estamos tocando hace desde marzo desde febrero el último show mío fue en febrero uh -huh. este, en vivo no con público digo eh, no tocamos nunca Sí, he grabado para programas de televisión que vienen y te graban en tu casa. Hicimos un streaming, pero no era solo mío, sino con, con siete artistas más, que lo hicimos a través del Instituto Patria, por, por Tiquetec, y este que fue muy lindo pues estaba Liliana Herrero, Adriana Varela, Luciana Yury, uh -huh. Mercedes Solá, Penteco Carvajal, uh -huh. Juan Falú. Yo, fue fue muy lindo. Eran tres, cuatro temas cada uno, pero yo lo me vinieron a grabar a casa con una cámara y estábamos paula y yo y lo hicimos y bueno al estar en tu casa es como que te sentís más protegida al chico que vino lo bañamos en alcohol claro. a Elias todo su equipo después grabé un programa para para el canal de la ciudad que también vinieron a grabarlo a casa o sea pero no no es lo mismo no es lo mismo este inclusive la televisión no es lo mismo les cuento. Ajá. Cuando vos vas y haces un recital en televisión, ustedes no se dan una idea, o ustedes sí, tal vez. Lo terrible que es que estés ¿Viste que yo chocando bastante con los ojos cerrados, uh -huh. y por ahí lo abro y veo que los técnicos se van corriendo de un lado a otro, que el asistente de producción le señala no sé qué cosa a otro, hasta pueden llegar a distraerte. Uh -huh. Nada Dale. es como la actuación en vivo con el público, uh -huh. nada. Uh -huh. sí. Marían... Y tenés bueno una amplia trayectoria, así que eh hablar un poco sobre sobre tu historia no eh cómo arranca todo esta todo esto de eh bueno vos arrancaste con loswangangawa, eh uh -huh. pero previo a eso tenías un contacto con la música bueno muy cercano me imagino por tu familia, pero tenías ganas de dedicarte esto por el resto de tu vida no para nada, <risa> yo quería ser médica, cantar cantaba porque en mi casa por esto de la familia que es una familia puramente musical, eh, mi madre era poeta, mi padre era músico, mi madre cantaba no profesionalmente, pero cantaba muy bien. Este, a mi casa iban Atagual, Mario Ornedo Gallo, Hamlet Quintana, Hugo Díaz, Adolfo Ávalos. La música en casa siempre fue protagonista, pero pero no a mí nunca se me había, si bien tocaba la guitarra y todo, nunca se me había dado por ser artista, por por hacerlo como artista. Uh -huh. Y bueno, surgió lo de los Huanca, cuando se fue Hernán, yo tampoco ni lo pensé. Me, me probó Chango varios eh, cantores para...